Señores, vamos a hablar de una cuestión relacionada con las matemáticas, es ¿eh? que vamos a adiestrarnos un poco. ¿Dos por una? Dos, dos. Saben, bien, saben, bien, bien. saben. No han contestado casi todos, pero hay, digamos, un 20% de personas que están ciertas de que dos por uno es... ¿Cuánto? No, no, no. ¿Dos, dos, dos, dos. ¿Dos por seis? Dos, dos, dos. Eh, bueno, qué nivel. Hablando... Qué audiencia, ¿eh? ¿Dos por siete? ¿Dos más fuerte 2 por 8 2 por 9 raíz cuadrada de 64 bien dicho lo cual vamos a a nuestro asunto que es la ecuación cúbica así que nos situamos a fines del siglo 15 en europa Gran auge cultural, ciertamente, Gutenberg ha inventado la imprenta, la ignorancia se bate en retirada, y eh, las nociones acechan detrás de cada puerta y el pobre indocto ya no sabe dónde meterse para evitar que los conocimientos lo tumben por delante y por detrás, tal como ocurre ahora. Eh, es muy difícil sostener la ignorancia en un siglo luminoso como este uno va caminando por la calle tratando de mantenerse ignaro y, ¿Y el conocimiento y aparece el conocimiento Llegó, brota el, desde claro. desde la portada de una revista desde la bocina de una casa de discos desde una librería desde una radio encendida que desparrama cultura de un modo que Calla. contamina Mira. nuestro mundo indocto total y absolutamente y fatalmente para siempre eh, la ignorancia es muy difícil de preservar, uno debe cruzar de vereda cada 20 metros viene caminando tranquilo y por ahí ¡Oh! el conocimiento ¡Oh! no, me corro para este lado cruza de vereda y del otro lado y atrás viene otra noción oh, no. a 80 kilómetros por hora señores Esto ocurría también en el siglo XV. Eh, ya había universidades, desde luego, están Bolonia, París, Oxford, eh, universidades que se habían convertido en centros de educación de ciencia superior. Y empiezan, como ya tememos, ¿no? los descubrimientos. Y también los descubrimientos matemáticos. En 1494, Luca Pacioli publicó un libro titulado Summa de Aritmética... Tiene su gracia, ¿no? Que se llame justamente Zumba. Y en este libro Pacholi trataba los problemas matemáticos de su tiempo, resolvía las ecuaciones de primer grado, que son esas que nos enseña en el secundario, antes de que el estupor se adueñe de nuestro cerebro. Allí se despeja X, ¿no? Pacholi llamaba Co a la incógnita, no la llamaba X. Y Co era la abreviatura de Cosa. Sin embargo pacholi era pesimista respecto a la resolución de lo que se llama ecuación cúbica, aquella en la cual una de las incógnitas aparece elevada al cubo. La primera, eh, aparece x3 más d por 2 más x más d, igual cero. Pero no, hay, bueno, no importa, después se resuelve. Hay, hay primero algo elevado al cubo, después algo elevado al cuadrado, y después le suman d, una cosa así. Y Pacholi decía que resolver esa ecuación era imposible. Pero lo que conviene saber es que para Pacholi la resolución de estas ecuaciones era imposible como era y es imposible la cuadratura del círculo, etc. Okay. Eh, crea que no se podía resolver realmente, no que él no sabía cómo. Y claro, basta que uno diga que un problema es imposible de resolver para que todos empiezan a tratar de resolverlo, como hemos comprobado aquí, cuando dijimos que Indio no tenía rima, Cierto. y bueno, parecían 200 soluciones, todas malas. <risa> Apareció un señor llamado Escipión del Ferro, eh, que aceptó esta especie de desafío de Pacholi, y descubrió una fórmula eh, para resolver la que se llama ecuación cúbica disminuida, que es una más fácil, en lugar de tener una incógnita al cubo y otra al cuadrado, la versión disminuida tiene solo una incógnita al cubo. Bueno, parece que eh, este amigo del ferro mantuvo en secreto esta solución y esta actitud tenía sus razones, ya que los matemáticos de aquel entonces eh, tenían que estar siempre preparados, eh, si es que aspiraban a una carrera académica, para contestar desafíos y retos que eran como oposiciones, oposiciones. Eh, eh, Eh, académicas que se hacían pero que revestían esa forma a ver, resuélvame esto a que no adivina eh, el otro sí, y cuando... un de depasadores, algo así algo así, algo así. Eh, aparece en Gargantúa y Pantagruel una una graciosa parodia de estas discusiones entre maestros que entre los matemáticos tenían algún sentido entre los filósofos, ninguno bien eh, el hecho es que del Ferro mantuvo en secreto este conocimiento, no lo anduvo desparramando entre los giles. no cierto Cuando uno descubría algo y no lo hacía público, tenía armas para defenderse. Y si un colega le presentaba algún cuestionamiento, pues ese era el momento de sacar del bolsillo la ecuación cúbica disminuida cuya solución nadie sabía. Bueno, era gente que tenía tiempo para todo. Del Ferro guardó el secreto hasta la vejez, y a punto de morir cuando veo que andaba fulero dice, yo se lo voy a contar a algún discípulo porque si no el mundo va a perderse sí, la posibilidad de resolver esta ecuación y se lo dijo a un alumno que tenía Antonio del Fiore se llamaba. y el discípulo lleno de orgullo lo primero que hizo ni bien murió del ferro fue retar al científico Nicoló Fontana para echarlo de la universidad hizo una oposición había un profesor Eh, digo, bueno, yo lo desafío a usted a que no encuentra la forma de resolver ecuaciones cúbicas disminuidas. Fontana era un pobre tipo que había sido desfigurado por los soldados franceses en su juventud, no podía hablar con claridad. Entonces le decían Tartalia, el Tarta le decía. Sí. Y bueno, entonces eh, del fiore le envió al Tartalia 30 ecuaciones cúbicas disminuidas para ver si las resolvía. Ertelalia estuvo en un aprieto. Le dieron un plazo para resolver. Llegaba la fecha final y el tipo no sabía nada, pero la noche del 13 de febrero de 1535, Tartalia descubrió la solución. Y entonces le mandó el resultado y del Fiore humillado para siempre se tuvo que retirar. Así eran las oposiciones. Eh, bien. No no estaría mal, ¿no? Que sin llegar a estas contiendas a ciertas personas se les exigiera cada tanto demostrar su destreza para evitar su eternización, en encargos que por ahí no merecen. Y es así en la música, en una de esas. Sí. Y si cada tanto se llama concurso... Eh... Dos guitarristas de la Filiberto Tartaglia lo hacía por escrito Porque si lo hubiese hecho oralmente Hubiese sido la ecuación muy distinta de de D, D, D, D, D, D, Efectivamente Hubiese sido más compleja Un tartamudo haciendo ecuaciones cúbicas Resulta un poco enojoso E ineficaz Pero apareció en escena un milanés Del cual vamos a hablar hoy Todo lo que yo dije no tiene otro objeto el de introducir a Prólogo. este personaje, Girolamo Cardano, el Tano. Uno de los más grandes matemáticos italianos. Se había enterado del triunfo de Tartaglia y deseaba conocer más detalles de esta solución de las ecuaciones cúbicas disminuidas. Y antes de presentarse decidió estudiar el asunto. Cardano había nacido en 1501, parece que este muchacho nació muy enfermo porque habían ensayado con él varias medicinas médicas anticonceptivas, por decirlo así. Nació medio muerto, lo tuvieron que bañar en vino caliente para que reaccionara, tenía toda clase de efectos físicos, fuertes palpitaciones, le salían fluidos del estómago y del pecho, tenía hernias, hemorroides y una enfermedad caracterizada por una gran descarga de orina, aproximadamente 5 litros diarios. Asimismo tenía pánico a los lugares altos, a los lugares en los que se había visto algún perro, Y a veces pasaba hasta ocho noches sin dormir, eh, y en esas noches tenía tiempo de contar hasta mil. Las raras ocasiones en que no padecía alguna de esas aflicciones, Cardano, que se había acostumbrado al dolor, se infligía él mismo algún dolor físico, porque no podía estar sin ello. Entonces, él decía que el placer consistía únicamente en el alivio que venía después de un dolor fuerte. Es una definición interesante y acaso exacta del placer. De, del placer. Y tenía eh, tanta angustia cuando no sufría físicamente Cardano, que había elaborado un plan para morderse los labios, o retorcerse los dedos, o para pincharse los músculos tiernos del brazo izquierdo, hasta que le salían las lágrimas. En fin, tenía otros problemas, además. <risa> <risa> ¿Y, ¿Y además se ponía eso? a resolver ecuaciones? Era parte sí, de era un hombre que... Eh, Consiguió notas excelentes en la Universidad de Padua. Eh, había seguido la carrera de medicina, pero le negaron el permiso para ejercer la medicina porque era hijo ilegítimo. Rechazado también en Milán, se había trasladado a la pequeña ciudad de Sacro y allí su vida cambió, porque una noche soñó con una bella muchacha vestida de blanco y como le daba enorme importancia a sus sueños... Eh, quedó muy impresionado cuando pocos días después encontró en el mercado a una mina que era igual a la que había soñado. Entonces la cortejó durante varios días, bueno, finalmente se casó con ella. Se llamaba Lucia Bandarini y era la mujer de sus sueños, en el más literal de los sentidos. Cardano era también astrólogo, llevaba amuletos como usted, era vidente, Decía que predecía el futuro en las tormentas. Además decía llevar la presencia de un espíritu protector, creía en los espíritus guardianes, escribió que algunos espíritus guardianes habían protegido a personajes de la historia, como Plotino, Flavio Josefo, aquel historiador judío, etcétera. Y Girolamo mantenía ávidas conversaciones con su espíritu protector, cosa que interesó a sus vecinos y amigos. Espíritu que a la vista de las enfermedades que parecía el pobre Cardano, no, no debía ser muy eficaz. También se interesaba por el escolazo. ¿Ah, sí? Le gustaban los dados, ganaba mucho y escribió un libro llamado Libro sobre los Juegos de Azar, publicado en 1633, lo cual es curioso, siendo que Cardano, según habíamos quedado, había nacido en 1501. <risa> Bueno, vivió no mucho No creo que tiempo. me van a engañar con tanta facilidad. No, se publicó un tiempo después. Es ¿sí? que vio que orinar mucho, libera nace, toxinas, sí. libera toxinas. Había nacido en 1501 y, y publicó en 1633 un libro. Se le ha apiantado al copista una sota. Debe ser en 1533. Bueno. Eh, fue este el primer tratado serio sobre las probabilidades matemáticas que se usan para traer las recompensas lógicas Por ejemplo, en el pase inglés, saber que el que busca un 5 tiene que pedir una usura de 3 a 2, mm. eh, es algo que se leyó por primera vez seguramente en el, en el libro de Cardano. También se interesó Cardano por esta derrota que Tartaglia mm. o Fontana mm. le había infligido a le había infligido a, a, a del Fiore. Sí. Cardano le pidió entonces la solución por carta a Tartaglia. Mm. Tartaglia se hizo rogar al final medio había aceptado, no se sabía. Pero un día se presentó ante Cardano un joven, Ludovico Ferrari, buscaba laburo y Cardano había tenido ese día un buen presagio porque había grasnado una urraca y como cualquier matemático sabe, el grasnido de una urraca eh, presagia la buena suerte. Bueno, eh, Cardano aceptó a este joven como criado y al año... El criado Ferrari se convirtió en discípulo y colega de Cardano y le confesó que él conocía el secreto que Tartaglia le estaba retaseando. Y empezaron a trabajar los dos juntos. Hicieron muchísimos progresos y descubrieron no solo la solución de la ecuación cúbica disminuida, sino lo que se llama ecuación cúbica general, que era mucho más difícil. Incluso llegaron a resolver ecuaciones de cuarto grado. ¿eh? Pero había un problema no podían publicarlo descubiertos sin quebrantar el secreto de Tartaglia, que algo les había dicho, y entonces este alguito que Tartaglia les había adelantado, medio los comprometía. En 1543, Cardano y Ferrari viajaron a Bolonia, y allí se enteraron de que el primer descubridor de las ecuaciones cúbicas disminuidas había sido del ferro. Entonces dijeron, más que secreto ni nada, nosotros publicamos lo que tenemos. Y así apareció la pieza maestra de Cardano, la art magna de su álgebra. Tartaglia bramó de furia, se armó el lío, pero no le dieron bolilla. Sin embargo, hubo algunos días de triunfo, ¿no? De Cardano, cheque bien, la ecuación, bla, bla, bla. Pero eh, empezaron las desgracias. Aquella chica con la cual había soñado, murió muy joven, a los 31 años, lo dejó al matemático con el corazón roto, con dos hijos y una hija. El mayor de los chicos, Jean Baptista se convirtió en médico, pero otra vez llegó la tragedia. El muchacho se casó con una mujer, la mujer le dio tres hijos, eh, pero ninguno de ellos era realmente Jean Baptista. Este detalle llevó al muchacho a una crisis nerviosa. Entonces, un día le preparó a su esposa un pastel con arsénico. <risa> la mujer se lo comió y crepó. La justicia sospechó y Jean-Baptiste, el hijo de Cardano, fue decapitado. Bueno. Cardano perdió amigos, su carrera, las ganas de vivir. Otro de sus hijos salió chorro. Él mismo, en 1562, abandonó Milán y aceptó un puesto de profesor en Bolonia y tampoco tuvo paz. En 1570 lo detuvieron por hereje porque a la iglesia no le gustaban las consideraciones astrológicas de Girolam. Había escrito por eso un libro titulado En alabanza de Nerón También él se las busca, che eh, sí. sí, los problemas se los busca el tipo, ¿no? Y tampoco le gustó a nadie O sea, no tenía el arte de la simpatía este Cardano O no sabía ubicarse bien del lado de los poderosos O tal vez estaba equivocado en su idea del poder O acaso pensaba que Nerón aún era poderoso En fin, pasó la última etapa de su vida preso lo largaron que a los dos años se murió. Dejó obras que reúnen 7.000 páginas, Cardano, Girolamo Cardano, que abarcan un conjunto impresionante de temas científicos y matemáticos. Nos causa que negarle una gracia malsana, ¿no? el hecho de tanta desdicha toda junta. El, eh, alguno podría decir que los matemáticos es moneda corriente y enseguida... Uno se acuerda de Baris, este Galois, ¿se acuerda? Aquel, sí, claro. aquel muchachito que se batió a duelo para defender a una muchacha y lo mataron cuando era muy, muy joven, tenía 22 años o algo así. Eh, y entonces todos suponemos a partir de Galois que los matemáticos eh, mueren siempre en duelos defendiendo muchachas. Sí aunque yo sigo creyendo que los matemáticos solo se dejan matar por el sistema métrico decimal. Pero sí cabe que nosotros dediquemos hoy este programa a la recordación de este genial y desdichado matemático, este girolamo y a todos los que, como él, han sobrellevado la desdicha y, y aún así han extraído raíces cúbicas. Cuanto más grande es el artista mejor utiliza su desdicha para hacerla florecer en obras. ¿no? Siempre viene a nuestra memoria el, el ejemplo de Goethe, que había escrito el joven Werther, aquella aquella novela donde el protagonista se mata, posiblemente para no matarse él, porque había sufrido una un desengaño amoroso, escribió eso, y sucedió, paradójicamente, que la obra se hizo muy popular, hasta en la China la leían. Y en Europa empezaron a matarse algunos giles que leían el joven Werther, les parecía muy elegante, como Werther se mataba por amor, y se mataban ellos también, para impresionar a, al cuñado. Y Goethe se indignó. Me dijo, no, es al revés la cosa, hay que convertir la desdicha en, en una obra artística. No, al revés, leerse una obra artística y convertir su lectura en una desdicha, ya me voy a matar. Se enojó muchísimo, este, ya se le pasó. Bien, entonces, dedicamos también a esto a nuestros amigos matemáticos y científicos que siempre nos sacan de la clasitud y de la ignorancia, aunque sea por breves instantes. A, a, al, al director, nuestro amigo el director de Leonardo Moledo. Don Leonardo Moledo, el director del de, eh ¿cómo de se planetario? Se llama? el Planetario. El Planetario, efectivamente, un eh, gran científico, eh, un sí. escritor importante. Y también a Adrián Paenza que escribe unos Paenza. libros de divulgación muy interesantes eh, que yo me compro para eh, fingir que los comprendo. <risa> Hemos buscado en la discoteca discos de matemáticos. ¿Hay mucho eso? Ninguno. El, el matemático nunca fue muy admirado por los letristas de tango. El letrista de tango admira al Carrero, sí. al jockey al, al Cafferata, sí. sí. a las el, damas. Al Gigolo, al Rufián. Sí. Este. Pero el componente de la desdicha, los tangueros, por ahí les, les atrae. Sobre desdicha hay muchos tangos, pero en este caso me parece que la que la charla no se refiere a la desdicha, que es general. Y eso que el tango es el 2x4, ¿no? El tango es el es 2x4, matemática. pero no bastó con no eso. Bastó. Eh, encontramos, sin embargo, un tango que, de algún modo, establece o resume nuestro conocimiento en el tema. Es el tango 1. Ah, está Bien. Está muy bien hasta ahí llegamos. Está muy bien. Por ahí uno. algo hay que empezar. Sí, está muy muy bien. Bien. Y lo escucharemos en la versión de Agustín Irusta como integrante del trío argentino Feliz. que en este caso se compone de solo dos personas ante el silencio de eh, Alberto Fugasó. O sea canta Agustín Irusta acompañado por Lucio de Mare el tango que se llama Uno en evidente homenaje de don Enrique Santos Discpolo y Mariano Mores a Girolamo Cardano. El primero que resolvió las ecuaciones cúbicas generales. Adelante. <risa> el camino que los sueños prometieron a sus ancianos. Saben que la lucha es cruel y mucha, pero lucha y se desangra por la fe que la empecila. Uno va arrastrándose entre espinas y en su afán de dar su amor. Sufre y se destorza hasta entender que aún se ha quedado sin corazón. Precio de castigo que uno entrega por un beso que no llega a un amor que lo engañó. Vacío ya de amor y de llorar tanta traición. Si yo tuviera el corazón el corazón que di. si yo pudiera como ayer, querer sin presentar, es posible que a tus ojos que hoy me gritan su cariño, lo cerrará con mis besos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 Abrazaría tu ilusión Para llorar tu amor Pero Dios te trajo a mi destino Sin pensar que ya muy tarde Y no sabré cómo quererte Déjame que llores Como aquel que sufre en vida La tortura de llorar su propia muerte Buena como es salvarías mi esperanza Con tu Uno está tan solo en su dolor Uno está tan ciego en su penar Ver un frío cruel que es peor que el odio Junto muerto de las almas tumba horrenda de mi amor Mal dijo para ser, pero me robó tanta ilusión. Si yo tuviera el corazón, el mismo gobernaréis si olvidara la que ayer lo nuestro soy. Pudiera amarte, me abrazaría tu ilusión, para llorar, ¡Oh, amor. En la venganza será terrible, uno por el trío argentino.